First time in Bilbao yeah uh, it's pretty amazing i think you know we're very excited to be Qué uh, te parece el cartel with, you know, El cartel es uh, alucinante again, tocar to con Man Manford Danson o Radiohead, Radiohead ages, Grupo del queso y un gran fan, fan Gente like, muy buena like, es fantástico uh, Some really cool people i'm really annoyed i missed like Me da Maccabies pena verme he perdido Tribes a De Maccabis uh, o a Tribes uh, Pero, they're pero they're gran they're cartel great muchas great bandas británicas British bands Hola. Que ah, de cure. People go. I mean, people también mucho público británico, se comporta diferente al de aquí. El público inglés suelen emborracharse muy rápido. Bueno, son. Y muy temprano porque empiezan muy pronto. En los festivales españoles empiezan más tarde, cuando se pone el sol, a las 6 o 7 y luego tienes toda la noche. Es diferente. En Inglaterra, sin embargo, todo acaba a medianoche. Este no tiene las carpas para vela, pero es diferente. Nuestra gira está yendo bien. Hemos hecho alguna fecha en América con Foster the People, pero ahora nos hemos metido ya con los festivales. Es muy divertido y una gran oportunidad para coincidir con bandas, escuchar un montón de música. Sí, toman inspiración de todos los grupos tan diferentes que hay en los festivales. Yeah, yeah, we've had some hard. Sí, ahora estamos en un buen momento, mejor que con conk. Aunque siempre hay momentos altos y bajos, pero nos encontramos bien. Yeah, we think pretty good, man. Like we've all kind of chilled out a bit and So, peramos aquello y seguimos adelante. Feels like we, you know, we're going to start getting into doing new material quite soon, so it's cuz um yeah, it's just It's young of the heart un nuevo inicio. Sí, el comienzo de un nuevo inicio, sí Lo que pasó con el debut eh, Fue pues que con la música Uno nunca la nunca sabe No puedes controlarla del todo Tú la haces Y luego es la gente La que la convierte o no en un éxito No puedes planificarlo Si pudiésemos haber elegido Seguramente habríamos preferido Crecer más de espacio Sí growth rather than having no tener tanto éxito de repente con el debut pero bueno así es como ha sido which we just we are you know i mean yeah i mean there's yeah like sí eh pudo ser demasiada presión para un grupo joven especialmente de cara al segundo álbum había mucha gente esperando que recreásemos el sonido el feeling de, del primero del del debut pero como banda es mejor ocuparte tan solo de seguir haciendo nueva música y dejar esas cosas al lado Uh, thought about it a lot more. A prefiero que digas que nuestra música ahora necesita más se escucha si no es tan directa. Es lo que pretendemos en Australia. Nuestros planes ahora son ir a Singapur, a Japón, a Australia y vamos a preparar un nuevo álbum. We basically start writing the next album. We definitely want to Queremos que pase menos tiempo para el cuarto que lo que ha transcurrido entre el segundo y el tercero. Estamos preparados para para ello. Hip hop. No, es que el disco será de hip hop. Bueno, no. Es difícil decirlo ahora. I do think it'll be even Pero creo que no será producido como el tercero. Lo haremos nosotros mismos. And probably yeah, less like I think the stuff that we El material que tenemos hecho ya es menos directo, como decías. Los estribillos no son tan pegadizos. Será más psicodélico también. Less okay, it's it's going to probably be a Going down that path even more, it's going to be a little bit more psychedelic than, than the other ones. Hey, I'm Luke from The Kooks, and you're listening to BFM. I want to make you happy. Junker the heart is junk in my mind So hard to leave you all alone We get so drunk that we can hardly see And What used to start to you or me They like makes you shatter No no You're never at the wild and a joker of the house But I you might I want to make you happy Ahí estaba la entrevista con Luke Pritchard de The Cooks Una charla que mantuvimos en el backstage del Bilbao BBK Live el pasado fin de semana una entrevista cortita y directa digamos que no es el vocalista de la banda un bueno un orador nato de estos sabes que te gusta regodearse en sus palabras y contar demasiado pero bueno también, también hay que decir que en los inicios este chaval tenía fama de ser muy muy difícil de de entrevistar e incluso un tanto conflictivo y no se llevaba del todo bien con la prensa Les pilló el éxito, como en la entrevista se ha comentado, muy, muy, muy, muy pronto, muy jóvenes, siendo nada, unos adolescentes, prácticamente con aquel inside-in, inside-out, aquel debut, y bueno. Inside-in, inside-out, perdón, y bueno, transcurrido el tiempo, tablas a todos los niveles también. Fue una de las terlas que grabamos en el festival, la tienes ya en video en bfmradio.com, como también tienes la de Garbage. Enseguida te la ofrecemos. Estuvimos con todo el grupo, la entrevista finalmente la grabamos con Butch Vig y Duke Erickson. Enseguida te la ofrecemos. Está sonando Junk of the Heart. Happy, uno de los temas del tercer álbum de The Coox. yeah